Bueno, buenas tardes a todos. Para Distribuidora Nissan, que inició sus operaciones en 1960, es todo un orgullo poder estar aquí como invitados, como auspiciadores de este gran evento. Y no me cabe la menor duda de que poder estar aquí con ustedes participando en poder romper este gran récord que se está rompiendo aquí, dentro de un pueblo tan amable como es el pueblo de Fomeque. Con gente tan trabajadora, tan honesta y que se ha destacado por su cariño por esta marca、eh, para Distribuir a Nissan, realmente es abrumador poder estar aquí y ver esta cantidad de vehículos y poder sentir el orgullo de, de haber sido partícipes de todo lo que ustedes han podido lograr con esta herramienta, con este a s a d ó n de cuatro llantas, como lo han llamado ustedes, que ha permitido que la región. p u e d a prosperar hasta donde ha estado en este momento. Muchas gracias por estar aquí y esperamos poder seguir batiendo récords, llamando a la gente de las otras regiones que por cualquier razón no pudieron llegar y que la vía i n c l u s i v e se puso en contra del evento. Pero aquí está todo el mundo firme para romper este récord. Muchísimas gracias a todos.